Vamos a hablar ahora con Ezequiel Coronel. Él es desarrollador y eh, inventó, produjo, elaboró una aplicación que se llama Foodty, que es un portal web para la adquisición de comida, una especie de Rappi pampeano. ¿Cómo le va, Ezequiel? ¿Todo bien? Bien, buen día, Lautaro. Muchísimas bueno, gracias. ¿De por... qué se trata esto, este, este desarrollo? ¿Cómo? Perdón, se cortó. Contanos, ¿de qué se trata este desarrollo que le pusiste FUTI? Bien, Bien. FUTI, como mencionaste, eh, es un portal, una aplicación, eh, la cual funciona al mismo estilo eh, que Rapido pedido ya, eh, donde los comercios eh, se van a poder adherir y eh, los cadetes por otra parte, usuarios por otra parte, entonces el usuario va a realizar un pedido, le va a llegar... A, al comercio el comercio acepta el pedido al cadete le, le avisa que hay un pedido en, en línea elige si aceptarlo o no y este realiza el envío el, el funcionamiento es muy parecido eh, a las la web a, la, a los portales existentes eh, dos diferencias puntuales la primera esta es local <ríe> uh -huh. Y, eh, y la segunda, que eh, nosotros no cobramos una comisión, que, que es por eso que sale un poco el desarrollo de, de FUTI, que es por por haber hablado con, con distintos con distintos eh, comercios gastronómicos y, y presentar un poco la disconformidad con, de, las, de las comisiones que está cobrando pedido ya acá en, en la localidad. Claro. Eh, la, ¿Cuántas son las comisiones? ¿De cuánto es la comisión? ¿De lo que nosotros compramos cuánto se lleva pedido ya, por ejemplo? y está entre un 13 y un 25 de todo lo que de todos los pedidos que se, se, se facturen por ahí digamos ah es bastante es, es bastante sí incluso incluso en otros lados eh, hay, hay también disconformidad en Rosario Rafael, a Santa Fe eh, presentaron para para que no aumentara porque iban a aumentar incluso previo a esta pandemia iban a aumentar hasta un 30 con el claro. servicio de cafetería, no Y la uh -huh. verdad que, que son son comisiones que, que, que se hacen pesadas. Eh, Ezequiel, ¿esta aplicación que vos desarrollaste ya está en marcha? Eh, sí, ayer ya comenzamos con las reuniones con, con distintos locales gastronómicos Hoy vamos a, a hablar con, con la parte logística, con la parte de cadetes. Y esperamos el viernes ya comenzar, eh, ya lanzar la aplicación. La, el portal ya está habilitado. Eh, en el mismo se puede descargar la aplicación tanto para para Android como para iOS. Bien. Eh, Van a trabajar con la cooperativa de cadetes o con alguna empresa eh, de aquí de, de cadetería o es libre como el, el resto de las aplicaciones que cualquiera puede sumarse. Sí, ahora lo que nosotros queremos es eh, tratar de, de, de ir viendo el tema de, de cadeterías y demás por eh, el tema de los papeles eh, que, uh -huh. que, que tienen que presentar los cadetes, o sea, eh, tener la, la moto al día, o sea, todo uh -huh. lo que es carne de conducir, patente, seguro, ¿sí? Entonces, uh -huh. por, por ahí la idea es comenzar trabajando con, con las cadeterías que se quieran sumar para uh -huh. agarrar un, un radio importante. Eh, en lo que es todo Santa Rosa. Bien. Lo que pasa eh, por ahí, lo que es eh, pedido ya en la actualidad, tiene un, tiene un radio no muy grande, entonces en, en distintas zonas no te aparecen comercios, en otras zonas comercios no, no figuran. <ríe> entonces, eh, como, como esto nosotros lo podemos ir manejando y hablando entre cadetes y comercio, podemos dar un radio de, de envíos. Eso Bien. lo manejamos nosotros acorde al comercio, acorde al delivery. Lo bueno de esto es que a, un, un poco esto de ser local, eh, podemos hablar uno a uno y elaborar todo en conjunto. solo va a trabajar aquí en la ciudad de Santa Rosa o también están pensando en Toay u y otras localidades cercanas? Para eh, lo que es en el momento vamos a arrancar Santa Rosa-Toay y, y ver la, la posibilidad de, de, de extender a pico bien eh, ¿lo, lo van a trabajar con la cámara de comercio o, o cómo son las reuniones con quién se juntan eh, estoy pensando en gastronómicos eh, que es e, el... exactamente sí no no la por ahora no es, es laburarlo en conjunto con, con los, los comercios gastronómicos digamos o sea estamos haciendo distintas reuniones y todo lo que va surgiendo eh, vamos a vamos sumando y a su vez Eh, vamos corrigiendo por ahí algunas peticiones que puede llegar a tener gastronómico, que, que eso también se va puliendo a, en la marcha. Pero Bien, y una, no, no, no trabajamos con, con un ente. ¿Se puede pagar directamente desde la aplicación? Exactamente. Hay dos formas de pago. Una es eh, pagar al recibir, o sea, le pago al cadete en el momento de la entrega. Y la otra forma es online, que eh, estamos vinculados con lo que es eh, mercado pago. No es necesario tener la cuenta de mercado pago, pero también da la seguridad de eh, vos entras, eh, cargar los datos de la tarjeta, realizás el pago y, eh, ¿cómo se llama? y también da, da la, la opción de la compra protegida, ¿verdad? Claro. Eh, Ezequiel, ¿hay, ¿hubo en, en algún otro momento, en algún otro momento, hubo experiencias similares de páginas o de sitios que son generados desde nuestra provincia para motorizar el comercio con esta misma perspectiva, digo, de que sea una, una plataforma totalmente local. Pero no sé si ha dado los resultados esperados en términos de volumen. Eh, ¿Por qué esta, esta plataforma funcionaría si compite con otras plataformas como Rappi o eh, Pedido Ya, que ya están instaladas? Mira, básicamente por esto, que hoy en día acá no eh, no, sé, no sé si va a funcionar, o sea, tengo toda la fe, obviamente, eh, de, que, de que funcione y así lo voy a, y así lo voy a, a disponer, ¿no? Pero um, la idea es, eh, en base a esto, con, surge por una necesidad, yo siempre digo que, que uno emprende porque sí y porque necesita. <ríe> los <El> emprendimiento <ríe> hay veces que es por necesidad, y en este caso eh, fue una necesidad planteada por los comercios directamente. Entonces, eh, la idea es hacerla funcionar en conjunto. No depende sí. solamente de mí ni, ni, ni solamente de, eh, de, de la aplicación, digamos. Depende que, que, que todos apoyemos y pongamos un, un granito de arena, tanto comercio como la responsabilidad de los cadetes, ¿sí? Para que esto funcione. Claro, está bueno eso, que vos desarrollaste la aplicación, pero que el funcionamiento va a depender de una comunidad, de los emprendedores que quieran sumarse, de los cadetes sí. que lo utilicen como una herramienta. Eh, es una invitación, si se quiere, a un trabajo colectivo. Exactamente. Exactamente, la idea es esa, la idea es trabajar en conjunto. Eh, ya te digo, la, la aplicación por sí sola es una aplicación. En cambio, si, si los gastronómicos se van sumando, si los cadetes, eh, como te decía, ponen el profesionalismo que en la hora de repartir, y esta aplicación va a funcionar bien. Claro. Ezequiel, vos habías desarrollado ya otras aplicaciones anteriormente. Recuerdo una de las farmacias. Es exactamente eh, Info Pharma, eh, uh -huh. eso salió en el 2016, sí, bien, bien sí, bien digo, 2016, sigue vigente hasta el día de hoy. Eh, el año pasado largamos Tiendas Pampeana, que fue como para darle una mano eh, a, a comercios que no tenían una venta online, que no tenían una página web, se registraban y podían cargar todos los datos y todos los productos de su de su, de su local, de su tienda, era totalmente gratuita. No la, uh -huh. no la pudimos seguir manteniendo, pero, pero bueno, fue, fue vigente y por suerte eh, brindó ayuda para, para varios comercios que, que, que no tenían una página, no tenían un portal. bien Por suerte eh, venimos, eh... venimos haciendo y generando generando emprendimientos en La Pampa para La Pampa de, de hace cinco años. Claro. Hay mucha gente que se dedica a desarrollar este tipo de aplicaciones o de software o que intenta buscar eh, soluciones eh... A el comercio? porque no en este sí. caso? ¿O a otros temas? ¿Y hay otros sí, sí, Ezequieles sí. como vos? Sí, sí, sí. Hay hay incluso, nada, algo que, que, que no sé si, si si, rabia, ¿no? Pero pero sí me, me, me hace cosquilla esto de, de que se salgan a buscar desarrolladores afuera, Buenos Aires, un Bahía Blanca cuando acá hay, hay muy buenos desarrolladores y un nivel de la hostia y que nada que podés sentarte en una mesa y, y ir debatiéndolo y haciéndolo a gusto, no, no, no depender de un llamado telefónico eh, para afuera. ¿no? Mm. Yo siempre digo esto, de esto, de que se siga apostando a lo local, de que, de que se busque primero adentro y en caso de que no se invente y en caso de que no, sí, recién salir afuera. Bien. Eh, ¿Vos desa desarrollaste la aplicación y también hiciste el diseño? ¿Hay otras personas involucradas en el desarrollo de FUTI? Exactamente, sí, sí, sí. Eh, somos un equipo de trabajo. Eh, yo por ahí estoy más abocado a la parte de lo que es el, todo lo que es el diseño, el, el video, todo, todo, todo lo que tenga que ver con el tema de marketing y, y, y la idea en sí. Bien, bien. Eh, ¿Para aquellos que quieran descargarse la aplicación...? que quieran acceder a Futi, eh, lo pueden hacer desde el Play Store, y los que no tienen Android, ¿cómo lo pueden hacer? Sí, en realidad lo bueno de esto es que la aplicación, o sea vos ingresás a, a poner si, eh, al buscador que tengas, a el uh -huh. Google Chrome, que es el más, el más usado, entras a Futi.com.ar y eh, ahí podés usar, sin necesidad de descargar la aplicación, podés usar el portal de la misma forma que, que si fuera una aplicación que si fuera la aplicación, y ahí mismo el portal te da la opción de descargarla. Ah, bien, bien. O sea, se descarga a través de la página de Internet. Exactamente, exactamente. Eh, lo que tiene es dos cosas. Primero, que es muy liviana. Y segundo, en caso de que no tengas espacio en el teléfono o no quieras cargarte con tantas aplicaciones, eh, funciona desde el portal web, recibís notificaciones de la misma manera que si fuera una aplicación y eh, podés hacer el seguimiento del cadete, del envío, todo igual pero desde, desde Google Chrome. Excelente. Hablamos con Ezequiel Coronel, desarrollador de FUTI. Esta aplicación de envíos es aplicación para pedir comida, como funcionan otras multinacionales en nuestra provincia, pero está desarrollada íntegramente en la provincia de La Pampa. Te saludamos desde aquí y te deseamos mucha suerte, Ezequiel. Muchísimas ¿Oté? gracias, Lautares, y gracias por apoyar los emprendimientos.